Un sistema geoplanetario de disturbios, sexos, subversivos, anales, contravitales. Bien, exacto. Se llama así. Disidencia sexual es un sistema de disturbios geoplanetarios. Y sigue. Yo nunca acuerdo el orden de, la, de las palabras. <risa> pero yo le puse el título. Así que, eh, mañana lo presentamos, sí. Acá. Y, y contanos un poquito de qué habla el libro. El libro es... Eh, como una mezcla de cosas, eh, digo, yo soy profe en la universidad pero también tengo otros recorridos no y es como una mezcla por momentos de un libro que recorre históricamente algunas cosas de disidencias sexuales pero al mismo tiempo también te hace como, una, como un punto de partida para ir a buscar lecturas y repiensa algunas cosas que me gustan más ensayísticamente tipo los discursos de odio, la respuesta a los discursos de odio eh, yo hace unos años estuve acá en Radio Nauta justamente hablando en función de discursos de odio, troleo en redes sociales, etcétera, que, que me pasó a mí por trabajar algunas cosas. Y el libro este es medio como una respuesta al odio de las redes sociales. A ver, vos lo agarrás es un libro que empieza hablando de las disidencias sexuales, de la teoría queer, de literatura, de cine, de una mezcla tremenda de cosas, porque es muy caótico. Pero también la idea es que es como una forma de responderle al odio, ¿no? Bien, y nos contabas recién antes de iniciar que es uno de los primeros trabajos que está tu, eh, de escritura, digamos, una de las, sí. tus primeras publicaciones. Sí, sí, yo, yo vengo dando talleres y seminarios de teoría queer, entre comillas, porque yo también hago como un interrogante si existe la teoría queer o no, eh, y disidencias sexuales desde un enfoque cultural, tra trabajo con literatura. Y este libro es como el de todos los seminarios, las cosas que surgieron, las preguntas, un montón de cosas que aparecieron. Como que este libro es el libro de todos esos seminarios. Bien. Digo, como un libro que para mí me llevó mucho tiempo armarlo, porque desde 2014 estoy dando seminarios. Y es medio como, bueno, la, la puesta en libro de todos esos seminarios y es el primer libro que... El primer libro junto con otro que acaba de salir, ¿no? Que yo saqué y, y que para mí fue todo un proceso muy complicado sacar un libro porque me complica la existencia, el pensar el objeto del libro, ¿no? Pero bueno, salió. Bien, y te pregunto en relación a algo que acabas de decir, de pensar si es que existe o no la teoría queer. ¿Cómo se construye esa pregunta? ¿De dónde viene? Y se construye un poco en la práctica justamente a mí, un poco docente, pero también de pensar... Eh, lecturas sobre cuándo aparece la teoría queer, cuándo se contextualiza, y a veces se construye la idea de como si la teoría queer fuera una especie de cosa que viene a salvarnos una mega teoría, y en realidad si vas a pensar el momento en el que aparece yo diría que la teoría queer es eso que aparece en ese momento, y después podremos usar igual la palabra, pero no sé si existe como teoría en sí, porque si existe como teoría pierde un poco ese potencial subversivo político, digo. a veces la recepción de la teoría queer en Argentina, en las universidades Y en medio de, desarma lo subversivo de, la, de, de esa teorización que apareció en determinado contexto. Y si yo miro demasiado a la teoría queer, me olvido de que acá, por ejemplo, en Argentina o en muchos lugares distintos de Argentina, en el mismo, en el mismo momento que aparece la teoría queer en Estados Unidos, estaban apareciendo teorizaciones, activismos, eh, le, escrituras en, eh, acá, que muchas veces quedan opacadas por esto de bueno Judith Butler y la teoría queer. A mí me encanta yeah. Butler. Pero es eso de, bueno, miremos la teoría queer, pero críticamente también, ¿no? Y cuando observas la Ciudad de la Plata, ¿qué, ¿qué lecturas haces al juxtaponer o saturar con, por ejemplo, la, la teoría queer, la teoría de Judith Butler? Eh, ay, no sabría qué responderte, pero ahí yo pienso que Algo parecido a lo que ocurre, igual lo digo como fuera plat no platense, ¿no? Yo soy, vivo hace muchos años en La Plata, pero nunca me voy a sentir muy platense. Eh, a mí me da la sensación de que La Plata siempre, incluso en el activismo hay como una cosa de no ver lo que ocurre por la plata, en La Plata porque en Argentina todo lo que ocurre ocurre en Buenos Aires, ¿no? Y acá hay un montón de trayectorias de activismo, de producción, de, de conocimiento sobre las disidencias sexuales, de cultura sexo de disidente, que cuida, muchas veces queda como opacada porque lo que ocurre siempre es lo que está en Buenos Aires, ¿no? Eso que ocurre con un montón de cosas, pero se pasa con las disidencias también. Como que hay que ir a Buenos Aires para que algo se conozca, ¿no? Digo, si uno piensa lo mismo, sí. pasa con los, en muchos otros espacios, ¿no? Sí, sí, como si Buenos Aires fuese la central sí. de operaciones de algo. Bueno, en la sea, historia del, del, de, de las disidencias sexuales en Argentina, muchas veces lo que se hace es hablar solo de lo que ocurre en Capital Federal, como si fuera la historia de todo el país, mm -hmm. y digo... Uno puede, el FLH, genial, ¿no? Pero mientras aparece el FLH en Argentina, hay investigadores ahora que piensan, bueno, pero ¿qué estaba pasando en Santa Fe? O, sí, digo, ¿qué, ¿Qué pasaba en la Patagonia en los 80 con las disidencias? Yo, yo, porque soy patagónico, pero hay otros espacios en los que hay otras historias y quedan como opacadas sí, por pero eso. Pero no habría mucho más lugares, en todo caso. Se lo piensan dos, sí, tres, sí, como el es, que exageran esos. una situación, ¿no? Exacto. Eh, Yo no, habíamos pensado unas preguntas. Sí, te escucho Para hablar, verte. y me quedó, hoy le decía a Paul que me había parecido intenso el panel que acaba de pasar acá en Jauría, y te escucho hablar con esto de la teoría queer, que si se apropia mucho la academia pierde, bueno. Eh, y tiraban como algunas premisas o algunas quejas con respecto al activismo, Y, por ejemplo, la, la última que me acuerdo que charlaban era como esta premisa medio como obligación de tener que marchar, de tener que ser activista cuando sos una persona LGTBQ, lo que quieras. ¿Qué pensás de eso? Ay, te estamos eh, matando. Eh, no, no, no, me encanta, me encanta, me gusta. Pero eh, porque te escuchaba hablar... Y yo ahí capaz que tengo una posición un poco... No, no, no escuché esa parte del panel que dijeron, así capaz que digo lo contrario, pero... pero bueno, tu opinión. Eh, Yo no creo que sea una obligación, pero sí es una responsabilidad. No quiero decir... A ver, no para nadie está obligada, ni obligado, ni obligada a marchar, creo, en ninguna cosa. Pero si ocupás determinados espacios, si ocupás determinadas cosas, vos podés elegir o no. Pero yo sí siento como cierta responsabilidad de apoyar determinadas luchas o, o de ir en la medida de lo posible, porque hay cuestiones que a veces capaz que no, no se pueden, de ir a una marcha o de... de digo, eh, depende también, creo que, cómo lo puede pensar cada uno, ¿no? Digo, yo siento que si voy a hacer literatura queer, entre comillas, que yo no sé, igual es complicadísima mm. pensar la idea de literatura queer, teóricamente sí, sí. podríamos si es estar que, horas si es que discutiéndola. Que sí. Se puede llamar así. Eh, y yo no digo que la teoría queer tenga que ser política y decir exactamente qué tiene que hacer el activismo, pero si yo escribo teoría queer me parece que un poco... De act, además de que estoy haciendo activismo, pongámosle lo que produzco, apoyar determinadas luchas es medio para mí una responsabilidad. No lo digo como una obligación, es como una, mí, te hago un paralelismo. A mí me pasa que yo soy docente. Soy docente en un lugar que es re cómodo para poder eh, visibilizarse, que es la universidad dentro de todo. Pero yo no podría, digo, para mí es una responsabilidad ser visible siendo docente. Porque en un punto... Eh, <ríe> a mí me hubiera encantado que hubiera más 12 test putos, tortas trans que no hay todavía muchas ¿no? y, y creo que ahí hay algo que ¿estamos bien? Sí, estamos o sea, bien. Eh, que hay algo uh, ahí que, que para mí también tiene que ver con la literatura, digo, si yo hago literatura queer porque está de moda y porque está de moda editar cosas LGBT o cosas transfeministas, porque hay algunos editoriales que te toman eso porque está de moda y me suda si hay una marcha o no, si pasa algo en la plata, digo, pensando en los lugares. y para mí hay que territorializar, no estás obligado, sí o sí, a hacer activismo, pero sí a apoyar, digo, no es que tenés que organizar la marcha, pero si sos si, escritores, si sos, escritor, si sos docentes, si sos político digo, y estás en la marcha sin caer en apropiarse y te sentís que te atraviesa, creo que hay que estar ahí, en las marchas además que... El, Digo, la marcha de La Plata, la que va a ser el otro sábado, es la marcha a la que tenemos que ir todos, porque La Plata sigue siendo una marcha chica y sigue siendo una ciudad conservadora. ¿no? Eh, sí, mirá, Les justamente... invitamos a todos, ya que dijiste lo de La Marcha, es el 11 de diciembre. El 11 de diciembre, sí. El 11 de diciembre, bueno, vamos a llegar a Plaza La Moma. Eh, hoy hablamos con gente de la municipalidad y nos dijeron que la Plaza La Moma no se puede usar. Es la única plaza de la plata que no se puede usar, así que vamos a ver qué pasa el 11. Bueno, yo creo que se va a usar. De Igual se va a manera. usar, seguro, así que. Yo puedo agregar algo que recién pensaba. Puedes, Puedes agregar, agregar lo que, que quieras. quieras. A mí no me gusta, pensando en estas cosas de si hay que marchar, o la queer, o la teoría, la literatura. No me gusta la verdad. Vieron que hay gente que se pone en el lugar de lo que hay que hacer es esto, ¿no? Bajar la línea. A mí, me, como que esa idea, digo, para mí la verdad es muy del, del cis heteropatriarcado, aunque suene etiqueta lo que digo, porque digo, como que para mí habría que pensar otras formas, ¿no? Por eso pienso en interrogantes, en preguntas, y si alguien me dice, ah, no, hay, las cosas son así, yo le desconfío, porque ¿cómo tenés tanta certeza? Si apenas claro. tengo certeza de quién soy, no sé, esa es sí. una idea.